La comunicación ahora va a ser con Carlos Clavijo, que es integrante de la Comisión Nacional de la Campaña Afirma Tus Derechos, que están recorriendo nuestro departamento y que en este momento se encuentra en la ciudad de San Carlos. Buen día, Carlos. Bienvenido. Gracias por atendernos. Buen día, un gusto y muchas gracias a usted por, por la comunicación. Contanos, a ver cómo, cómo está resultando el, esta recorrida, este trabajo de brigadas acá. Bueno, lo que estamos haciendo en la mañana es recorrer los medios de comunicación para justamente eh, hablar del tema, hablar del por qué el movimiento sindical y de las organizaciones sociales eh, planteamos un plebiscito, para qué es el plebiscito y qué, qué visualizamos para adelante como movimiento sindical, porque recordemos que el movimiento sindical desde un principio dijo otra reformas posible, donde... Eh, sea una reforma integral de la seguridad social mediante un diálogo social como herramienta y bueno, eh, el primer paso para ir a ese diálogo social es poner en el marco de la Constitución de la República tres puntos fundamentales para después sí, discutir en un diálogo una reforma con esos principios y ese marco que, que va a quedar matrizado en la Constitución de la República. ¿Cómo ha sido ahora el mano a mano con la gente, la conversación, las consultas, las dudas? Bueno, eh, en realidad nos ha resultado en todo el país muy sencilla la campaña, la gente se arrima a firmar, eh, mucho más sencilla que la, la campaña anterior eh, sobre los 135 artículos de la ley de urgente consideración en el tema de la Junta de Firmas, que la gente ahora se arrima y no es que tengamos que abordar tanto a la gente, la gente eh, tiene muy claro los, los conceptos, fundamentalmente dos, el tema de volver a los 60 años de edad y 30 años de servicio para tener el causal mínimo para jubilarte y lo otro es aumentar la jubilación y pensiones mínimas que se igualen al salario mínimo nacional dos cuestiones sensibles y bueno, la gente cuando se informa y conoce el por qué estamos juntando la firma que el propósito es eso, aparte de eliminar la SAFAP, algo que el movimiento sindical desde un principio estuvo en contra desde un principio La Organización Internacional del Trabajo tiene documentos diciendo que el sistema de ahorro individual privado en el mundo fracasó y que recomienda a los países volver a un sistema público, creo que queda muy claro que la, la campaña en este, en esta parte que es la Junta de Firmas va a ser mucho más sencilla. Luego quizás se complique un poco porque deberemos de dar debate, punto de vista mucho más profundo sobre qué seguridad social queremos, cómo se debe financiar la seguridad social, pero eso es una segunda parte luego de lograr las firmas que queremos lograr eh, después del 27 de abril de 2024. ¿Cómo se están organizando en todo el país y qué nivel de firmas más o menos han recogido hasta ahora? Bueno, el nivel de firmas lo vamos a a, a a informar la semana que viene, recordemos que eh, tenemos conformado a nivel nacional comisiones justamente a firmar tu derecho rumbo a, a este plebiscito este que ayer y el sábado son jornadas nacionales de recolección de firmas, donde viene muy buena cantidad, y creemos que vamos a, a la semana que viene, nos vamos a reunir el lunes, el comando, como nos reunimos todos los lunes, para ver a ver qué cantidad de firmas pudimos recolectar a nivel nacional, ya están llegando la, las firmas allá a la central, donde tenemos el comando, eh, y bueno, a la central sindical, están llegando, y bueno, ahí vamos a a ver cuántas firmas tiene, tenemos y vamos a hacer un anuncio en la misma semana sobre la cantidad de firmas, pero llevamos muy buen ritmo, creemos que vamos a, a superar las 50.000 firmas con un, una visión mucho más amplia de las 50.000 firmas en, en poquito tiempo, porque la campaña realmente tiene muy poco tiempo y bueno, creemos que vamos a andar muy bien y bueno, el anuncio va a ser la semana que viene, viene a muy buen ritmo, yo para una simple anécdota, en dos horas Eh, en un punto de Montevideo logramos 138 firmas, en otro lado, en, en dos horas, ahí en, una, en un barrio de la periferia, ro, eh, logramos unas 150 firmas y así venimos en todos los lugares. En el interior, a muy buen ritmo, tanto en las plazas como en las barriadas. Y bueno, mañana va a ser una jornada bastante importante también a nivel nacional porque va a haber barriadas a lo largo y ancho del país y creemos que que va a haber un, un muy buen resultado de firma, porque como te dije anteriormente, está siendo muy sencillo juntar la firma, muy sencillo. La gente, más que abordar nosotros la gente, la gente cuando nos ve con las papeletas viene, se arrima y, y firma. ¿Tienen una fecha límite para presentarlas? Sí, 27 de abril de, do, de 2024, uh -huh. tenemos que llegar por lo menos a las 200... 70.000 firmas válidas, pero nosotros creemos que a esa altura del partido vamos a andar por encima de las 500.000 firmas, porque recordemos que después la Corte Electoral va a tener un proceso de validación. Y muchas veces puede suceder de que como la firma tiene que ser muy parecida a la de la credencial, en algunos casos se van a invalidar algunas firmas porque siempre hay... Eh, gente que no firma igual, aunque nosotros le estamos diciendo, por favor, arrimate a firmar, pero con la credencial para que la firma sea lo más parecido a la de la credencial. Y eso puede suceder. Recordemos que en el año 96 también el movimiento sindical, cuando estuvo en contra de la ley 1713, que incorporó el ahorro individual privado, la ZAFAP en el Uruguay, juntó firmas, llegó a la firma, pero se nos descartaron casi el 50% de la firma por, por este mismo tema porque muchas no eran correspondientes a la cédula, a eh, la firma a la, a la de la credencial Bien, Carlos, vamos a recordar a los oyentes que hoy viernes a las 16.30 se van a reunir frente al salón multiuso de Cerro Pelado en calle Cuchilla de India Muerta y Cerro Punta Ballena, ¿es así? Es así, vamos a reunirnos ahí vamos a hacer una barriada en toda la zona de de vamos a, a intercambiar con la vecina y los vecinos, nosotros lo que pedimos es que ahí mismo, eh, si hay alguien que tenga dudas, si hay un vecino, una vecina que tenga dudas, que se acerque, nosotros estamos completamente abiertos a, a intercambiar, a dialogar, al, a explicar el por qué nosotros estamos juntando firmas. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos que ir al plebiscito? ¿Por qué nosotros tenemos que estamos convencidos que esto tenemos que matrizarlo en la Constitución de la República? Así que invitamos a todas las vecinas, vecinos, no solo a firmar, sino a, a, a tratar de evacuar esas dudas que pueden tener y que son naturales, porque a veces cuando no tenemos la información total, eh, es muy natural que tengamos dudas y bueno, ahí nos van a tener a nosotros para poder evacuar todas esas dudas. Carlos, gracias por esta charla muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos llamado Buena jornada La conversación era con Carlos Clavijo Integrante del Comando Nacional De la campaña Afirma tus derechos Lo escuchaste aquí En Frecuencia Abierta Frecuencia Abierta